Además, tenemos página en Instagram para que puedas ver las fotos de los grupos y solistas que se han pasado y por Euskal Música a presentar sus trabajos discográficos. Así que ya lo sabes. Euskal Música en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Jueves 9 de mayo en directo. Sábado 11, domingo 12 de mayo en redifusión, en repetición. 20 a 21 horas. 60 minutos, una hora por delante, para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales. Y vamos a comenzar el programa de hoy, lo vamos a hacer con una de las novedades que tenemos eh, preparadas, y es que Deus es la formación eh, gipuzcuana de Power Trio de Rock, alternativo con letras en euskera, formado por Erick, Desa, Koldo Sagarsasu y Alex Echeverría, tres músicos experimentados que a mediados del 2016 se juntaron para crear este proyecto, acaban de editar lo que es su nuevo trabajo discográfico, pero en verano del 2017 grabaron su LP de debut y a lo largo del 2018 la banda evolucionó, inspirada en sus potentes y exitosos directos, ahora regresa con 10 canciones Que compone en el disco Y en la cual podemos encontrar Sonidos crudos propios de los 90 Como el granks, el metal O incluso el stoner Pero también melodías y estribillos pegadizos Propios del punk, el pop o el indie Más actual Es el nuevo trabajo discográfico Para esta formación El trío guipuzcuano de rock alternativo Deus es El álbum se hace llamar Serpak Y del él extraemos los temas Egoak y Eruki Yaunak Con la novedad De la formación de Us es comenzamos esta nueva edición del programa Euskal Música. <risa> Estaban sonando dos de los temas incluidos En el nuevo trabajo discográfico para esta formación Para este powertrío Gipuzcuano de rock alternativo con Lotras en euskera, formado por Eric, Koldo y Alex La formación Deus es El álbum Serpak, lo que escuchabas Egoak y Eruki Yauna Hay que comentar que el día 1 de junio Estarán en Iruña, estarán en el Subsuelo presentando este Su nuevo trabajo, y ahora nos vamos con Un directo, nos vamos con Sociedad Alcohólica, que publica nuevo trabajo Grabado en directo el pasado 9 de agosto Durante la última edición del Festival Leyendas del Rock En bruto, es un reflejo del Espléndido estado de forma en el que se encuentra La banda, un atronador compendio De sus mejores temas, interpretados Con la contundencia con que acostumbra a golpear en cada uno de sus conciertos. Las mezclas han sido realizadas por Tune Master en los Ant Fan Studios de arus en Dinamarca. Mr. Madsen es un genio de las mezclas y ha conseguido plasmar sin artificio y con absoluta transparencia el auténtico sonido de sociedad alcohólica e indirecto. Nos introducimos en este álbum en directo en bruto y de él te extraemos los temas No quiero participar y palomas y buitres. ¡Vamos a ¡Adiós, hostia! ¡En su mundo, Dios! Chachar. Estaba para los chavales del Saso, ¿eh? Contra los montajes policiales. ¡Injusticia! ¡No, no! ¡No! Así de fácil hostia Ahí estaban, Sociedad Alcohólica, álbum en directo Grabado el pasado 9 de agosto Durante la última edición del festival Leyendas del Rock Y ahí estaban los temas No quiero participar Y palomas y buitres Y ahora no nos vamos con la furia Nos vamos a ir con el álbum Pecadora Y de él te vamos a extraer los temas Por mi suerte Y el más perro que me ladre Cabeza te dio que pensar, ahora pone esa cara en la esfera Pone esa cara en la luz que en la oscuridad no se aprecia No nos anuncian pero llegamos igual sin tener que pisar las primeras esas metas de miedo de miedo En el pecho por si algún valiente de eso Se previera conmigo Vente a mi vera, que nos pasan factura Los años pero de la buena Que ya nos va importando menos el cuento del resto Y hasta la primavera, pero ven que te vea Aunque no les convenga Por nosotras como si truena Como si les importara toda nuestra vida Si a estas alturas la partida se juega Entre cuatro amigas y algún colega Luego siempre está el malo del cuento que acaba ganando Porque las demás se retiran Se retiran, se retiran. El rino muy vastas Aún no nació el pringao que rebata No importa estas barras Va por mí por todas las frutas Podridas giradas en esas junetas Que en las alcantarillas Nacieron las flores más bellas Que se queden ellos todo el peso Y su santa cordura Y sus frases ilustres Que yo voy a quedarme aquí Nadando en saberes, sentidos, vividos Llevados con arte Con las mías a muerte Con vosotras Con vosotras Por mi suerte Nos corre la sangre Hierve las venas nos vienen a dar matarile, y le estamos candela nos corre la sangre hierve las venas nos vienen a dar matarile, nada para hacer ruido que me rompe el alma qué frío qué lejos qué grande mirar hacia abajo sentir despertarse la sangre llorar sonriendo entre dientes querer arrancar y llevarte todo por delante mirar a la cara del aire gritar que te lleve gritárselo fuerte Me que rabie, que ya sabré yo cuando quiero ponerme debajo del solo meterme las plumas y orarme lo mío y volver cuando no quede nadie, porque sé que al final todos mueren y te quedas sola como cuando empezaste, aunque un poco más lista, si tuviste valor para ponerlo delante, que ya sabré yo cobijarme, que ya sabré yo encontrar otro cuerpo dolorido y hacernos un puzzle de miedo y de abrazo y desastre y de prisa por recomponerse, sin necesidad de necesitarse, el más perro que me ladre. Ella sabe quién soy, la tuya mejor que ni pregunte. Confunden llorar con caerse. Un día me dijo una flor que si no miras dentro al final los fantasmas te comen, pero qué sabrán ellos de verse si prefieren quedarse sin ojos, quedarse sin nadie, antes de mirar por si sí duele. Y yo mientras tanto llorando me fuerte, Por cerrar la puerta que me dio de comer y abrir las ventanas al aire. Gizte morir, me quise curar, lo malo de todo es que mientras te miro dejo de pensar, igual es mejor que Masta Le pido a la luna que calme el rugido de este naval este es mi desorden mental No hay nadie en quien confiar, me dice la niña enfadada Mirad esta espalda rajada de portar las armas de putos puto militar Me pude salvar, me quise matar La rota sabemos mirar a los ojos y reconocernos en otras miradas que saben lo que es estar mal sonando la música de la furia. Nos vamos hasta el sello Vaga Viga. Nos vamos con Maider Sabalegi, quien formará parte del exitoso dúo de pop folk Alaitz eta Maider a finales del siglo pasado. Apunta que la vida es un tránsito, un viaje maravilloso, aunque también un poco cruel en su segundo disco Videan, en el que se ha rodeado de músicos como Gorka Urra, Urrwil Artola, Xabi Solano y María Soriasu, a ritmo de folk pop y muchos guiños a la americana, regresa con canciones sobre refugiados, la memoria, el cariño, la alegría y la ilusión. Maider publicó tres discos en formato de dúo con Alites y después abandonó la música durante casi década y media hasta que regresó con su primer disco en solitario Suey, en 2017. Ahora toma el relevo con Videán en El Camino, que grabó el año pasado en los estudios Les cercanos a su pueblo natal, con Gorka Urra como encargado de la grabación y producción. Segundo disco Para Maider Zabalegui, del Alum Mideán, escuchamos Agurra y Soyu Chiquia. alleske urma gorbateko moduan bakurre iristen denean beldurrak naste eta eh. Soño Chiquiá, dos de los temas incluidos... En el segundo trabajo discográfico para Maider Zabalegui, el álbum titulado Videán. Y nos vamos con algo de más caña, nos vamos hasta Saraus, nos vamos con la formación Erazo que vuelve, con un furioso metal noventero, con un contrapunto de profundidad melódica, letras trascendentales y balada de pop rock con colaboraciones de Saloa de Cocaine incluida. Es lo que ofrece este nuevo disco Inoren Lurretan de los Saraustarras, que se desenvuelven en un estilo compacto, tratando temas sociales y vitales a lo largo de los seis temas que componen esta nueva píldora en versión auto editada para la escena del Metal Euskaldun nos introducimos en el EP y de él, del álbum titulado Ignoren Lurretan, te extraemos los temas a Salarachen y Odeibel Chaka que vamos a hacer es irnos con la banda Bastardix, una banda que ya estuvo por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia, para presentarnos su primer trabajo Herederos de Nadie, una banda que comenzó a componer sus primeros temas en 2017, una especie de punk celta de estilo marcadamente irlandés. A diferencia de un grupo convencional, en este grupo es el cantante el que compone en general las estructuras y melodías de las canciones, y luego Los instrumentos pulen cada parte. Finalmente, este año 2019, ha visto a la luz su primer trabajo, Herederos de nadie en el cual se incluyen 13 canciones, dos de ellas versiones, y en la que se encanta tanto en euskera como en castellano o en inglés. El álbum ha sido grabado en South. Offsiders por Julen Urzaiz Y masterizado por Yonan Ordórica La banda la componen Rubo a la guitarra y coros Gorka al bajo David a la flauta Iguis Light Ander a la voz Estia al acordeón Asiera a la batería Joanes al violín Asait a la guitarra y coros Y Aaron al bajo disco Que ya está la calle El primer trabajo discográfico De la formación Bastardix Y del álbum Herederos de Nadie Te extraemos los temas Veldurra de King Y todo sigue igual Música va sonando la música de la formación Bastardix con ese su primer trabajo discográfico Herederos de nadie y ahí estaban sonando los temas de King y todo sigue igual. Y nosotros que vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal de Música, pero antes vamos a hablar del eh, festival que se va a celebrar el viernes 24 y sábado 25 de mayo en el Navarra Arena. Hablamos del Iruña Rock y es que ya tenemos los horarios. El viernes abrirá fuego a las 4 de la tarde, 4:00 A las 5 menos 10, Flitter. A las 6 menos 10, Sara Eve A las 7 menos 10, Sonf of Aguirre. A las 8 menos 10, Valida. A las 9 menos 10, Skrindid. A las 10 y 5 de la noche, subirá al escenario Sociedad Alcohólica. A las 11 y 25, Seamais. A las 12 y media, Gatillazo. A las 2 menos cuarto, Hamlet. A las 3 menos cuarto, Caos Urbano. Y cerrará el festival el viernes. A las 3.45 de la madrugada, Ausili. El sábado, día 25 de mayo, abrirá a las 3 de la tarde las Sex Pisters, a las eh, 4 menos 10, Machete en Boca a las eh, 5 menos 20, Anier a las 6 menos 20 Crim, a las 7 menos 20 Niño Coyote, Eta Chico Cornado, a las 8 menos 20, Modus Operandi, a las 8 y media Segismundo Toxicómano, a las 10 menos cuarto, Turbo Negro, a las 11 y 5 de la noche subirán al escenario La Pegatina, a las 12 y 20 La Moda a la 1 a 35 Narco a las 3 menos 10 zo y cerrará la edición de este año del Iruña Rock a las 4 de la madrugada Mala Pécora, los horarios del Festival Iruña Rock para el viernes 24, sábado 25 de mayo en el Navarra Arena y ahora sí que sí, lo dicho, te decimos adiós dentro de 7 días, volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, hasta entonces saludos, agur